del barrio Seferino En realidad está Con Maxi Acordándome Maxi Rolando ¿no? Luciano Luciano Rolando. Uh, cómo está. Luciano Me está acordando del momento Del año pasado todo Y acá repasando Con los chicos Todo lo que fue el esfuerzo De un eco Que siempre está en movimiento Que eso está bueno Que siempre Me acuerdo Una vez pasada Cuando venías con contar sí, De la guitarra Y después lamentablemente Robo Pero siguen para adelante sí, sí, sí. Este, Así que Nada eso Me parece que Primero que nada Felicitarlo Porque van Van y lo siguen Y bueno Lo otro me acordaba de eso Eh, Luciano y, y bueno, lo bueno es saber también que ya está bien, ya está sí, todo sí, bien, está ¿no? bien la nena y bueno, ahí está grandota, mañosa, pero re linda, eh, disfrutándola a pleno. Bueno, y vos firme con tu pasión con el boxeo. Sí, sí, firme ahora eh 16 de chica grande con mi bien, primo. Grande, con este es un deporte, no es na Y se nota cuando de... vas así de visitante y estás en sentir de visitante también, ¿no? Sí, sí. Pero va uno va confiado en el entrenamiento que hace, así que bueno. Está bien, vamos. Está Y seguís también multiplicando el conocimiento con los chicos. Exactamente. Seguimos ahí en el Econseferino, trabajando y ahí con los chicos, enseñándoles lo que hemos aprendido. Y bueno, dando el taller ahí, ¿no? Estamos dando el taller los lunes, miércoles y viernes, de 11 a dos y media. Y así como boxeo, también tenemos otros talleres. Sí, qué bueno. Eh, bueno, ahí poco. está. Vamos, vamos, está bueno. vamos acá, sí, abriendo sí, la sí, charla, sí. todo. En cualquier momento llega a los mates, como si fuera una mesa de encuentro con amigos. Fíjate. Eh, ¿Sí? tenemos las caminatas saludables que son de 9 a 10 y media el único requisito que se pide es el certificado de buena salud y primera fotocopia de la fotocopia del documento el DNI, si nosotros lo aseguramos Ah, mira eso es para las actividades eh, toda la actividad física la actividad eh, está el boxeo boxeo adolescente de 11 a 12 y media dibujo de nueve y media a die y media después los martes tenemos eh, canotaje de 9 y media a 11. También pedimos el certificado eh, o sea que está apto para hacer canotaje. Todo lo que sea actividad sí, física. Todo lo que sea actividad física. Acompañamiento escolar adolescente de 9 y media a 11. Educación física infantil de 10 a 11 y media. Después natación a la tarde de 4 a 5. Ese, en natación hay que aclarar que para hacer la natación eh, te piden ahí en la pileta el requisito es un certificado aparte que es apto que diga apto para ah, para, para, para natación. natación sí que es hacen. ¿y eso es para chicos? sí para así? adolescentes todo adolescente todo en ¿Sí? franja ¿Sí? hectárea ¿Sí? de ¿Sí? 5 de a 18 años, pero se extiende claro, y, porque tenemos. Por ejemplo, boxeo tenemos En edad veces. de 13 a 23 a... Claro, para natación igual A 23, claro, todo 23 Qué bueno esto de la posibilidad de la natación en esa pileta ¿eh? Sí, bueno, la la 4 verdad, 4 está 5. muy bueno esta, sí. Sí, Natación es muy nada más que, esto, que certificado Y después ya es sí, gratuito sí, sí, sí. Contamos vale. con la compañía de diversos Profesores, entre ellos Nuestro coordinador de, de grupo Que es Alfredo mira muy conocido Eh, quiera, eh. Sí, sí, sí, sí Sí, sí, muy conocido bueno. sí, Alfredo eh, Por suerte Tenemos la, la ayuda de ellos y, y los contactos, porque son contactos Que se hacen a partir de la profesión de cada uno Él es, él es el Profesor de educación física, tenemos músicos Tenemos boxeadores tenemos Claro, a partir a de, cada de los circuitos de cada uno Tiene razón, no es eso, sí, eso Tiene sí, sí, sí, sí. razón Hacemos un mucho, hincapié, sí. mucho hincapié en lo, que es lo deportivo Porque es algo sano, saludable para grandes y chicos, uh -huh. de hecho las caminatas tiene un, un bagaje enorme de, de edad que comprende de los 21 ahora sí. a los 50 y sí, pico, ya a la porque edad. son personas bueno. sí, sí, grandes sí. O sea, que gustan caminar dos veces a la semana claro. y encontrar su lugar y se los acompaña de eso, va un profe acompañando de... que ayuda para que aquellos ah, que por ahí sí, arrancan el primer día no... Porque la historia sí. de la caminata es arrancar el primer día y darle continuidad, porque sí, un sí, caminamos sí, sí. todos. Y aún más complicado cuando son dos momentos a la semana, que vos sabés que por esto de entre un día así, te agarro un fin de semana, cuatro días no caminaste, ah, ah, claro mudo. esa sí. permanencia por suerte la tiene la gente Qué lindo. y sí, la sí. verdad que está muy bueno ver eso. Bueno, seguimos con el martes, eh, a la tarde también está el espacio musical, que es de cinco y media. Ahí estás vos. Sí, ahí estoy yo, con Danilo Diez y Ezequiel Sequeira. Está bueno eso, vayan contando quiénes sí. van, porque por ahí sí, sí, estén. Son mostreros Vamos. que estamos a cargo. Y, y esto, viste, un intercambio musical, eh, varios instrumentos. Algunos invitados y del cual. Esto es... Eh, Músicos invitados 3... también que llegan para... Sí. Mirá qué lindo. Está bueno eso. En la escuela 341. Ah, no ahí. es en el Ecos, en la escuela 341 claro. que está atrás del Ecos. Bien. Eh... Y ese mismo día también está acompañamiento escolar, adolescente, en la escuela también, de 6 a 7. El miércoles está la caminata, de 9 a 10 y media. Está, a la, la tarde semana, claro, lunes, y miércoles sí, sí. y viernes, ¿no? Sí, a la mañana sigue también, eh, sigue el espacio musical, de 9 y media a 11. Ta. Y boxeo adolescente, de 11 a 12 y media. Eso sí. miércoles viernes es horario, lunes, 11, y viernes de horario, no día. No, ahí 11:30, bueno, y media. Uh -huh. En eh, para... con un hambre a la casa. Sí, sí. Sí. Eh, a la no, casa a la escuela. Nada, sin ningún pica y salen razón también. Sí, claro, porque ganan la tarde, si no enganchan los chicos, enganchan. Es como todo, es un proceso, Y llegan chicas también? Sí, chicas, sí. Hacer boxeo, Sí, tenemos una, una alumna que una se va multiplicando Digamos, sí, digamos sí. que es más normal Siempre digamos. se incentiva al espacio deportivo eh, No ser exclusivo De, de hombres, exactamente Siempre tratamos de incluir o sea, Lo que es chicas viendo... Porque hemos tenido espacios anteriores Por ejemplo hockey sí. Eran sí. como alrededor de 10 chicas, 11 Eran unas cuantas Y y la verdad que o sea, Siempre hacemos hincapié a esto de, del mixto Está bueno Porque no, no deporte no solo abarca a la, a la, al masculino, sino que también al femenino. Uh -huh. Estamos viendo ahorita también una frangetaria de niños también, en boxeo, en horario Pero a la tarde. Sí. Ahí viene el lúdico, ¿no? Una niña del barrio pregunta a profe, ¿cuándo vamos a empezar a no para empezar? ¿Cuándo vamos empezar boxeo <risas> para nosotros? Ya, lo deben ver al sí. hermanito, al primo, a claro, alguien y no, ya si no, quieren... Ya, el... los más grandes ahí en el barrio y También. quieren prenderse. Hubieron en una... oportunidades en el verano con el boxeo infantil. En la colonia sí. adolescente, Hola. en la colonia. Llevábamos una bolsa, algunos elementos ah, y estaban a tener que pegándola a la bolsa. A la bolsa le dan sí. descarga de energía? Sí. sí. <risa> Hemos subido ¿Talán? foco al Fedeleco. Al Fedeleco. Fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, bien. Estamos bueno. repasando los horarios, para los que están escuchando estamos con el eco seferino. estamos repasando horarios y también es alternativa de paso vamos describiendo cada una de las actividades que se hacen. Estábamos hablando del espacio de boxeo que va de 11 a 12 y media, lunes, miércoles y viernes. No, no, no, no. bien Seguimos. Bueno, después el jueves, canotaje de 9 y media, y media, acompañamiento escolar de 9 y media a 11, eh, educación física infantil de 10 a 11 y media, después de la tarde natación. Sí de 4 a 5 el espacio musical que es de 5 y media a 7 y el acompañamiento escolar a adolescentes que es de uh, 6 a 7 Bien. también está dibujo de 5 a 7 de la tarde está. todo el jueves el jueves completito jueves, no, sí, <risa> jueves <risa> el espacio de dibujo el jueves es en la escuela ah, la en la la 3. Sí, sí. tenemos un momento a la mañana el lunes que es en el Ecos y después tenemos otro el jueves en la escuela que claro. cinco y media de la tarde Mirá. es ah. o sea todo lo, lo que de tarde viste funciona ahí en la escuela por el tema de que nosotros tenemos un convenio que nos permite trabajar hasta las 2 y buenísimo. después a la tarde son el espacio se ha claro. utilizado para para otros para fin. Otro, sí, fin. después tenemos el viernes de nueve sí. die y media eh, la caminata Y boxeo adolescente de 11 a 12 y, a 12 y, y ahí Tal. termina Actividad de lunes ah, a día no Sí, de lunes yeah. viernes faltó una actividad ¿Cuál faltó? No uh, ¿cuál faltó? No folclore de... Ah, folclore Epa, bien, De 5 a 7 Eso también cinco para siete. adolescentes Eso también es para adolescentes Folclore de 5 y media a 7 Hay como una nueve, un resurgir lindo de folclore por todos sí, lados sí, Así sí, está bien. bueno uh -huh. está Ah, no, perdón, de 5 y de 7 y media, así de 5 a 7 y, y, claro. y media bien, buena está buena, sí, lanzando? porque tengo un combo ahí de, de chacareras de 17 minutos la verdad que, ah, son son lentas para bailar, sí 17 ¿Sí, minutos es, de chacareras sí, <risa> después te piden ahí, vamos con un sí, eso sí, para sí, entrar sí, en el una samba, sí. unas cinco sambas tirame para descansar, ese espacio es más bien libre y también le ha servido alguna tarea a los chicos, porque me han venido con ¿cómo es el cuándo? Ah, claro. ya, nos pidieron eh, preparar esta esta, esta danza que sé yo, el tuaje y por <risa> tengo un libro en el ayudar, claro entonces ese espacio es único y solamente una vez a la semana por bueno, por cuestiones de tiempo y de espacio ahora solamente una vez a la semana, ya adelante veremos otro día agregar o no, bien Puerta abierta sí. también para que alguien que quiera sumarse este, con alguna idea también pueda aportarnos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto. sí Nuestro trabajo implica eh, lo que es todo el eh, laburo comunitario. Siempre están abiertas las puertas para escuchar a los vecinos a ver qué ideas se le ocurre. Claro. Hemos trabajado en la comunidad, por ejemplo, en esto de limpiar módulos y los vecinos nos han estado ayudando, pintarlos, Pintar eh, es lo ese, suyo. Ese. Allá tenemos un problema muy grande lo que es de cloaca, Y, y la verdad que es un, un verdadero una verdadera emergencia porque sí. en este momento lo que tiene el barrio Ceferino lo que más llama la atención y, y preocupa es el tanque, el tanque. está partido claro. y vos vos pasás por abajo del tanque y cae el agua sí, cae el agua pues es una lluvia particular más sí lo que vivimos sí. ahí eh, cada tanto se nos corta el agua sí, cortan sí, el agua sí. para ir a Entonces laboramos siempre comunitariamente Eh, por este tipo de cosas ¿no? y también ¿no? una, participamos en diferentes redes una claro, es la, claro. la red de adolescencia que se hace acá, todos los martes a las 8 y media y la otra ¿No es la red de, claro, de claro. barrio claro. Eh, en las redes ahí conectamos con otra gente y podemos aprender escuchar debatir y un montón de sí, cosas sí, que claro. por ahí en nuestro trabajo que nos obliga a estar en el barrio, concentrados ahí porque estamos en el barrio y uno dirá, bueno, solamente están en un barrio pero ah. es un, oh, un, mundo, un, un, Hay que un estar. mundo de sensaciones sí, sí, sí, sí. un montón sí. y, y bueno, estamos ahí ayudando, tratando de ayudar a la gente con diferentes cosas siempre están están los oídos abiertos para escuchar los tiempos dado para cualquier persona que quiera hablar de alguna situación en particular familiar o, o vecinal y bueno, invitamos a toda la comunidad que se acerque no solamente aceptamos gente de las 2016 sino también de, de afuera de ah, local, ahí, no, muchos si quieren sí, sí, acercar yo sí, sí. no no sé, me acuerdo la... que contabas que alguien se venía a hacer ahí si, sí, el... sí, sí, de boxeo. otros barrios, barrios sí. de otros la... sí. barrios también de barrio Inalán no, no, que nace, boxeamos ahí sí, sí, sí. hemos invitado sí. a chicos del barrio Norte siempre sabíamos hacer... de visitar. Patagones ¿no? de mismo, Patagones. sabían venir chicos sí. Sí. Uh -huh. Bien. así es. Bueno, muchísimas gracias por el espacio No, para nada Ecos, Seferino, Seferino eh, bien, Todas sí. las actividades que escucharon recién Reiteramos, están gratuitas Y tienen que acercarse ahí Está en el corazón del barco sí, para sí. Que los México ubiquen. 585 Ahí está no, ¿Para Entre es, la capilla y la junta vecinal Más preciso Y atrás está <ríe> la escuela Es cuestión de tener ganas Porque veo que el lunes claro. de lunes a viernes hay actividad Atente a aquellos que quieren natación, lo tienen los martes, pero tienen que hacer un par de trámites que tienen que ver con certificados que piden la propia natación, pero después para hacer otras actividades siempre abierto y acercarse, sí, sí, sí. informarse y disfrutar. Chicos, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, puerta abierta siempre para seguir compartiendo todas las actividades sí. que hacen y felicitaciones en ustedes a todos sí. los que fueron nombrando creo que sí, quedaron sí. mucha gente sin nombrar sí, que hacen sí. las actividades sí, sí, ¿no? sí, un bueno, saludito al equipo de trabajo que seguramente nos está escuchando que nos tenga preparadas las tortas fritas sí. <risa> el eco del barrio Seferino acá en Radio Encuentro